Bueno, la verdad que nos da siempre, la audiencia sabe que nos da mucho gusto llamar al profesor alción Cheroni, eh, consultarlo sobre temas eh, que no son puntuales, temas en los que hay que profundizar sí o sí, para entenderlo y para saber cómo actuar, ¿no? Y en este caso es uno de esos casos eh, que tiene que ver con, se termina el año con la transformación educativa y en particular con la filosofía hoy vamos a estar también hablando del tema de la astronomía más tarde con la gente de la Facultad de Ciencias eh, pero lo primero es darle los buenos días al epistemólogo Alción Cheroni. ¿Cómo estás Alción? Bueno, buenos días. Bueno, acá marchando como siempre, este contento por estar con ustedes y, y transmitirles mis saludos a todos ustedes y a la gente que no se escucha, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Alción, nosotros hemos hablado del tema de la filosofía en el eh, sistema educativo uruguayo, eh, pero este año ha habido, no sé cómo llamarle, ha sido como un desorden todo el año de tirar temas, retirarlos, cambiar los contenidos, eh, pero ya ayer empezó a despedirse Robert Silva, El presidente de la calle además lo felicitó, fue para felicitarlo a una inauguración que estaban haciendo, porque dice, es el último acto público en el que voy a estar con él, y como que felicitarlo porque hizo la transformación educativa, que estaba convencido, eh, y que, bueno, lo felicitaba por todos lados. Y se terminan las clases dentro de pocas semanas, y uno si pasa raya no saben en qué queda. Lo que sí sabemos es que hubo un allí un sacudón, a los contenidos, aparece como de los nombres, pero es de los contenidos de varias materias en lo que es la enseñanza secundaria. Y uno de esos temas es nada más y nada menos que la filosofía, sí, sí. que se la ha presentado desde hace años como algo inservible, como que es un perdedero de tiempo. Queríamos conversar contigo sobre esto, ¿no? ¿Por el gobierno ha tenido interés tanto interés de incorporar en este debate sobre la transformación educativa la cuestión de la situación de la filosofía en los programas? Este, previo a esto, simplemente transmitir mi solidaridad con el pueblo palestino en su lucha contra el terrorismo en el Estado de Israel, ¿no? Me parece Quería, por muy por lo bien. menos transmitir esto previo a cualquier a, a analizar esto. Y yo siempre recuerdo y de la frase de uno de los grandes filósofos que en el mundo han sido el alemán Kant, que desde mi punto de vista fue quien enfocó con mucha claridad el problema del trabajo de los intelectuales y de los científicos en ese mundo nuevo del capitalismo a partir de la revolución industrial de la revolución francesa. Kant decía no empleaba el término filosofía, sino el término metafísica, pero para él era similar que la filosofía es una batalla campal continua. Sí. Y lo es por dos cosas dice acá. Lo es porque incide en el pensamiento social en general y porque a su vez tiene una instrumentación efectiva dentro del capitalismo que es la institu, institu perdón institucionalizar la filosofía dentro de la enseñanza, ¿no? Sí. Convertirla en una disciplina de enseñanza. Kant distinguía el profesor de filosofía, que es el que enseña filosofía, con el filósofo que para él es el que crea el pensamiento filosófico. Pero Dios, digamos, ubicó perfectamente el problema. Es decir, este es un campo uno de los tantos campos de batalla uno de los tantos frentes de lucha política, porque para Kant era eso y estamos en eso la transformación educativa que no es un invento por supuesto ni del, ni del gobierno ni del señor presidente ni de las autoridades de la enseñanza ni del señor ministro de educación y cultura sino como lo demostró el maestro Soler en 1997 es un invento del banco mundial o sea de las y de las organizaciones financieras internacionales al servicio del capital financiero que como decía Absoler en ese, en, ese en ese texto importante del año 97 se metieron en la educación y se metieron en educación porque les es importante una transformación esta sí, una transformación que tiende a ser hegemon hegemonía, dominio y control De la conciencia social de las ideas etcétera esto es la clave de todo esto es sí. decir lo que estamos eh, padeciendo para decirlo así es un combate político sí. la transformación educativa es un antecedente de lo que ahora estamos luchando también que es conseguir las firmas para der derribar el sistema de seguridad social etcétera es decir es, es Yo diría que es el contexto ideológico institucionalizado a través de la, de la enseñanza de las instituciones educativas de esa lucha de clases que se tratató a lo largo de todo esta este periodo ¿no? claro. con, con, con elementos agresivos por eso es la gran confusión que hay porque también es yo diría que también es un elemento táctico estratégico no sé cómo llamar ¿eh? de, de este tipo de gobierno que lanza un documento y uno se empieza a discutirlo y después dice, "No, ese es un documento que no es nuestro, no es oficial todavía." Entonces estamos a los altos discutiendo cosas seguidas, puntuales, ¿no? que son también graves, como es la estructura de, de la propia del propio currículum de la enseñanza media fundamentalmente, que es el objetivo ahora, actual y a su vez las horas docentes Es, cuáles son las, las las digamos las asignaturas importantes en este proceso etcétera no es decir ahí está contenido esto claro es? alción y sí. alguien puede pensar bueno pero hacen eso por torpeza por ignorancia no, no, que no. de todo eso puede haber pero es muy viejo el método ese de tirar cosas para sí, que sí. todo el mundo vaya a discutir sobre eso pues ah, no pero no era ahí era por no. otro lado Pero acá no hay nadie torpe ni nadie ingenuo. Estamos frente a un conjunto de personas, de personalidades importantes que saben bien lo que están haciendo y que han sido entrenadas para hacer esto. Nuestro ministro de Educación y Cultura no es cualquier persona, es un filósofo de categoría mundial. Eh, digamos, doctorado en filosofía política en, el, en la Universidad de, de europeas, este licenciado en filosofía en nuestra universidad y además asesor del, del Banco Mundial, del BID, etcétera. No es no es, no son personas personas eh, equivocadas o que lancen algo por no, esto está trazado, es un programa, es un programa que incluye esto que se puede llamar en, en términos militares, estrategias generales y tácticas particulares en momentos determinados. Este fue el momento determinado. Y lo lanzan con, con una expresión totalmente equívoca o, o que no, que no incide. ¿no? no dicen, nosotros estamos haciendo una reforma educativa, nosotros estamos haciendo una transformación educativa. Sin embargo, el Ministro de Educación y Cultura ha hablado mucho de la necesidad de hacer una reforma educativa de, de, tal, de tal grado de tal grado como la que fue de Varela. Él está contra la reforma vareliana, por supuesto, ¿no? Sí. Es decir, eh, no, no está con la reforma, contra la reforma vareliana, supongo, por razones puramente históricas, porque allá Varela en 1870 y nosotros en el 2000, ¿no? Sí. Sino que lo está por los contenidos. Porque cada reforma educativa o cada transformación educativa tiene un objetivo, no solo político, ideológico, cultural, sino que tiene una relación directa con las transformaciones reales económicas, con la relación económica. Aquellas en las circunstancias que se dio como la de la, la reforma de la enseñanza secundaria y universitaria que hizo Vázquez Acevedo tenían que ver con lo que se pretendía esa generación de una transformación industrial dentro de, lo, de la condición de país dependiente, etcétera, la industrialización, aquella que guiaban geólogos Quería arquitectos, quería químicos, quería biólogos, etcétera. Las anteriores querían abogados porque las empresas, todo el país estaba en manos de capital extranjero, entonces necesitaban las empresas abogados nacionales para defenderlas. Luego las otras necesitaron contadores, etcétera. De acuerdo con los criterios del capital, ¿no? Que, que es el que en, en, de, en definitiva está determinando. Nosotros ya no tenemos una burguesía industrial dinámica, entonces por lo tanto... No tenemos una educación para esa burguesía industrial dinámica, ni tenemos una educación para el socialismo. Entonces, por lo tanto, son educaciones para el capital financiero. Sí. que es lo que pretende? Y lo que pretende son dos cosas, tener gente que pueda manejar las computadoras, robotizar, todo ese tipo de cosas que estamos viendo, hablar de inteligencia artificial, que vaya a saber lo que contiene. Siempre lo que contiene una transformación tecnológica en el capitalismo es peligrosa, no por la tecnología en sí, sino por la utilización de la misma, Entonces esto, ahora estamos en esto. Ahora, el problema es por qué es decir, tú hablabas recién de la astronomía. Hay, hay, hay digamos, hay astrónomos conocidos, premios Nobel, que están, le están diciendo al gobierno, ¿cómo van a sacar la astronomía? Porque ustedes están locos. Pero lo que hicieron fue dos, dos efectivos ataques. No solo eliminar la astronomía, sino la bibliografía de historia. ¿No? Sí. sacaron además y pusieron al, señor, al doctor Sanguinetti, es decir, sacaron textos, es decir, sacaron el compromiso de, de ofrecerle al estudiante o al docente o quien fuera, textos para refutar para discutir, etcétera, ya que se habla de pensamiento crítico, yo pongo todos los textos que, que conozco contradiciéndome a mí o no pero es una lucha de, de, de, de, de interpretación y luego la filosofía es curioso sí que la filosofía comienza a ser un tema, eh, digamos, de disputa. Pero no es curioso en función de lo que advertí, eh, lo que decía Kant. Porque Kant sabía que ya con Platón contra los sofistas, la filosofía era un tema de disputa. Ya el, la discusión de Platón contra los materialistas como demócrito era un tema de disputa. Y así sucesivamente en el periodo feudal, no con la escolástica, etcétera Pero ahora es mucho más. Se ha acrecentado esa disputa. Y, y esta gente sabe bien lo que se trata, ¿no? Se, sabe bien de lo que se trata. Es decir, no podemos subestimarlos, ¿no? Eh, yo no sé si, si estamos recordando, yo todavía estaba repasando un poquito cosas que nuestro ministro de Educación y Cultura dijo. Cuando se suscitó esto, estalló algo. Habían sacado la filosofía. Después dijeron, no, nosotros no sacamos la filosofía. Nosotros colocamos la filosofía con determinados contenido etcétera. Es decir, la estamos armando, lo estamos estructurando. El problema de, el problema de la enseñanza de la filosofía no son los estudiantes, son los profesores, Ese es el problema. Sí, porque, dijeron. Porque, porque que no entendían. Claro. Entonces, no, no, eh, eh, lanzó eso. Sí. ¿No? Lanzó diciendo que lo, lo, lo, lo, lo, lo, una parte muy importante, yo estoy ahora estoy citando textualmente lo que dijo. ...una parte muy importante de nuestros docentes... ...no pueden leer un texto simple... ...y sí. entenderlo... Sí. ...decir eso públicamente por una radio... En ...un ministro televisión. de educación y cultura... Claro, ...claro, era una agresión... ...de tal magnitud... Sí. ...que no que, que, que habrá que le habrán dicho para la mano... Uh -huh. ...entonces paró la mano al otro día... ...entonces dijo esto... ...también lo voy a citar... ...de nuevo, se conoce pero... ...entrecomillado, me trabuqué... ...dije una palabra por otra lo que quise decir y dije una eh, eh, es lo es lo que sabemos que son los estudiantes, ¿no? Sí. Además esto está ya estudiado, es que tenemos muchos estudiantes y agregar, no docentes, por supuesto, que tienen dificultad de comprender la, le, la, la let, lectura, comprensión lectora. Esto es peor que el otro. Sí. Esto es peor que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué es peor? Porque se entiende que uno no puede enseñar filosofía A un muchacho de 14, 15, 16, 17 años Que no va a entender absolutamente Justamente. nada Justamente Ahora, eso que dice el Ministro de Educación y Cultura Que ha estado muy protagónico En todos los temas de la reforma educativa De la transformación Y está siempre metiéndose en todo lo que es La, la educación ¿no? Eh, ¿No es Sobre lo que se apoya Se ha apoyado eternamente El poder ¿Sí? para alejar a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores de la filosofía que sí, podríamos sí, sí. preguntarnos o, o entrar en el tema de para qué hay que acceder a la filosofía por qué tiene que estar como una materia a la que nos podamos acercar, digo teniendo en cuenta que desde hace muchos años vos preguntás cuál es la imagen de un filósofo un, una persona a la que le sobra el tiempo, un barbudo que no tiene horarios que es... bueno, han dicho que Mujica es un filósofo Sí, por bueno. la forma de hablar por decir las cosas que dice ¿no? Sí, sí, sí, bueno, sí. entonces, ¿por qué la filosofía? Del fútbol, perdón, hasta los directores técnicos de fútbol hablan de mi filosofía exacto, exactamente este jugador no lo quiero porque no entra en mi filosofía yo que sé cuál es la exacto, de, de no están de dentro de, de mi filosofía culo, pero, no, no puedo negar a eso, no conozco exacto, ahora ¿puede haber una madre, un padre de una familia trabajadora? que está desesperada porque no tiene trabajo ellos y piensa mis hijos menos van a tener no me vengas con la filosofía yo enseñale antes decían enseñar a apretar tornillos, ahora lo que vos decías enseñar a manejar la computadora la más tan continuamente diciendo lo que el que no maneja eso no no existe entonces por qué familia trabajadora por qué joven trabajador Tiene que decir, no, yo tengo derecho a, a la filosofía. ¿Para qué le sirve? Es, es decir, yo eliminaría la palabra servir. Sí, totalmente. Ángeles. La palabra servir es una palabra típicamente del pragmatismo. Sí. El pragmatismo eliminó cosas. Dijo, no vamos a discutir más si el mundo existe, si no existe, si lo podemos comprender, no lo podemos comprender. Esos es cosas de metafísico arreglense por otro lado. Right. Acá lo que hay que saber, la verdad es útil Lo que es útil es verdad, entonces elimina toda una discusión, ¿no? es decir, eh, servir como decía un filósofo inglés, Russell, uno no puede decir para qué sirve un niño recién nacido, sí. es decir, para qué es útil, de qué, qué utilidad era un niño sí. recién nacido, no sé si se me comprende, sí, sí. para qué sirve la filosofía, voy a emplear las expresiones, es decir, no es que sirva para, para enseñar a pensar es que sirve para comprender cómo debemos pensar, cuáles son las dar estimular nuestra capacidad de pensamiento y el pensamiento autónomo. Eh, yo me disculpo, no me disculpo por seguir citando a Kant. Kant decía que esa es la de la deliberación que tenemos, hacernos autónomos, tener capacidad autonómica en el pensamiento y en la razón. Por eso Kant que uno considera que su filósofo incomprensible todo lo que escribió es comprensible tan comprensible fue que el propio Kant fue sancionado por pensar y hacer filosofía durante 10 años no pudo ni editar clase ni escribir ¿por qué? porque había, había utilizado la filosofía el razonamiento digamos el pensamiento autónomo para discutir un problema que era grave que es la religión entonces lo sancionaron es decir, cometió un act, un acto de rebeldía extremo. Y para eso sirve leer a los filósofos, aún el más incomprensible. ¿Por qué? Y yo vuelvo de nuevo, si me permitís, perdonen que, que, que esté volviendo tanto al señor Kant, ¿no? Pero eh Kant es comprensible y yo creo que el, el nuestro ministro de Educación y Cultura más que a Marx el de temas acá. Si lo voy a decir por qué Porque uno toma un libro de Kant, Yo en estos momentos me lo puse acá sobre la mesa para tenerlo a mano. Hay libro de Kant que se llama La metafísica de las costumbres. Ya el título es medio extraño y, y, y, es, y podríamos decir, pero este es incomprensible es que es la metafísica de la costumbre De lo que trata son las relaciones sociales. Y en las relaciones sociales lo que trata Kant es el pensamiento, cómo funciona. Cómo funciona dentro de una sociedad desequilibrada por el capitalismo. Eso es lo que hace Kant, aunque no lo diga con esta falada. Pero ese libro termina con una cosa insólita. Y esto es lo que le tiene miedo al pensamiento filosófico, aún en Kant, y voy a verlo, si me permitís. Sí. Dice Kant, no os convirtáis en esclavo de los hombres. No permitáis que vuestro derecho sea pisoteado impunemente por otros. Arrodillarse o postrarse, aunque sea para manifestar de este modo sensiblemente la veneración por los objetos celestes, él hablaba de, de objetos celestes, es contraria de humana como también invocarlos en presencias de imágenes, porque en ese caso, no os humilláis ante un ideal que os presenta vuestra propia razón, sino ante un ídolo que es vuestra propia obra. Y dice, y con el Minas humillarse y Kahn, humillarse y doblegarse ante un hombre parece, en cualquier caso, indigno de un hombre. ¿Quién compreende Quien se convierte en gusano no puede quejarse de después que le pisoteen. Yo creo que acá termina la discusión. Sí, eh, eh, Alción, disculpanos un momento, ¿podemos hacer una pausa ahí? Y a la vuelta arrancamos justamente ante este pensamiento muy nítido ahí, ¿no? Que sí, sí. acabas de exponer. Seguimos conversando con el profesor Alcion Cheroni, antes de, de seguir exponiendo justamente lo que habíamos cerrado en el leque anterior, vamos con este mensaje, es una anécdota de Nelson de Tala, que nos cuenta lo siguiente. Buen día, compañeros felicitaciones como siempre por el programa les cuento una anécdota anoche estuve jugando una partida de ajedrez por el campeonato de pando y llevé un libro para mostrarle al muchacho que jugaba conmigo meditaciones y me dijo ya lo tengo y tenía todos los libros de, de los estoicos sabía más que yo y estaba mejor ubicado que yo un muchacho joven de 20 y pico de años me llevé una gratisima sorpresa y hablamos más de filosofía que de ajedrez y de literatura que de ajedrez. Bueno, eh, saludos a Cheroni y muchas gracias por todo. Un abrazo. Ahí estaba Nelson este contando esa situación que vivió. Exactamente. Qué, qué momento, ¿no? Alción, eh, un hombre de El Tala jugando al ajedrez en pando se encuentra a este joven de veintipocos años con estas condiciones. Sí, sí, porque es así. este Perdón, hoy, hoy estoy medio citando. Diderot decía que lo, lo mejor que él había comprobado en su vida era eh, ese incremento del conocimiento y la filosofía en el pueblo. Diderot no era muy muy proclive de lo popular, ¿no? Pero sí. decía eso, ¿no? Que había que estimular esto. porque qué? Porque la, el conocimiento, la capacidad creativa, el desarrollo, está presente en gente trabajadora, una gente sencilla y en los muchachos. Los muchachos tienen capacidad para comprender todo. <risas> Hay que citarlos para eso. Y este y este tipo de, de transformación educativa no tiende a incitarlos, tiende a alejarlos. Exacto. Cuando eh. nos fuimos a la pausa vos estabas desarrollando allí un pensamiento de Kant sí. eh, justamente cuando decía que humillarse ante un ante otro hombre no parece digno de un hombre, ¿no? O no es digno. Claro. Por, por eso, cuando no se humillan, reprimen. Claro. Es decir, eh, cuando la rebeldía emerge en, en la sociedad y en las capas que están explotadas, reprimen. Hay, hay formas de represión. La transformación educativa es una de ellas. Es una represión a través de, de la enseñanza a través del acostumbramiento, a través de alejar al estudiante, al joven de esto, esto es muy difícil, esto no te sirve, vos, vos vas a qué vas a hacer? abogado, bueno, ¿para qué querés esto? Vas a tener filosofía, el derecho pero eso vendrá después. Todo ese tipo de cuestión y mucho más cuando como tú decías, se está lentando un desarrollo intelectual sometido a las máquinas. ¿Qué lo que dice Kant? Sí. Ustedes están en el fondo idolatrando un ídolo que crearon ustedes. Sí porque al final de cuentas las máquinas no se crearon a sí mismas, que sería digamos el sumo que quieren con la robótica etcétera, el capitalismo sabe que no se puede llegar a la robótica total, que no se puede eliminar al trabajador, al, trabaja, al trabajo vivo, a la fuerza de trabajo porque las máquinas no producen clubalía entonces por lo tanto se fundiría es decir, sería un sistema que se fundiría a sí mismo y eso, esa muerte no la logra, no, no, no la lleva lo que hace es acomodar situar, alejar. Es que tienen miedo a Platón, Cannes es difícil. No ni hablemos de Hegel que habla con términos raros, pero es que lo, es que el lenguaje filosófico es un lenguaje especializado también y se aprende. Uno se acostumbra, lo que hay que situarse. Por eso le por eso le tienen miedo no a la interpretación. Le tienen miedo al contexto a presentar a, a un filósofo determinado en el contexto determinado. Uno puede leer con satisfacción los diálogos de Platón, que son verdaderamente interesantes, porque Platón hace vivir el pensamiento filosófico, todas las temáticas en, en diálogo, como si tuvieran una asamblea en la calle, etcétera. Y eso vive, uno vibra cuando lee el diálogo de Platón. ¿Por qué? Porque está viviendo las contradicciones, etcétera, aunque Platón, por supuesto, digamos, manipula al contrincante, ¿no? Pero eso sí. es normal. Pero uno va descubriendo eso. Entonces, la, es, es decir el, el pensamiento emerge en la discusión Eso es lo que hay que transmitirle Supongo yo, y lo hacen los profesores Por eso el señor ministro Dijo que eran casi Iletrados ¿no? Porque de fondo lo que le dijo es Que eran incapaces mentales e iletrados sí, sí. ¿Por qué? Por, porque Algunos profesores, o la mayoría De los docentes, le están diciendo A los estudiantes, lean acá Atrévanse cometan eso, y consultamos y discutimos qué es lo que no entiende, qué frase no entiende, que cuando que cuando Kant dice esta expresión, bueno, vamos a tratar de explicarla eso es, digamos, eso es, ese es el trabajo y por eso atacan a los profesores, es el trabajo de los docentes, sí. en el campo de filosofía en el campo de filosofía es la expresión es el incitar a que uno se atreva a leerlos ¿no? entonces la, la, esta transformación educativa no solo suprime Yo no sé por qué suprime la astronomía pero ah, no solo suprime sino que además reprime internamente reprime le, o le sacan textos o dicen que los textos son ilegibles o dicen o quieren o pretenden cómo interpretar ese texto eh, yo vuelvo a Kant perdónenme no, y, sí. para mí Kant es un la gran perfecto. filósofo Kant. Kant decía en, en uno de los prólogos a su obra que todo el mundo le teme que la crítica de la razón pura y que es una obra deliciosa de lectura diciendo en so prólogos a mí a mí no me importa cómo me interpreten. a mí lo que me importa que me cambien lo que estoy diciendo y eso es eso es lo que hacen es decir y, y el cambiar no es discutirlo es decir ustedes no pueden entender para ustedes esto estaba y a su vez agregarle lo otro como decías tú esto es inútil sí, para sí. qué quieres saber de metafísica si, si dios existe o no existe o, se, o o cualquier cosa de esa sí porque esa discusión tiene que ver una discusión esencial, que es el conocimiento del mundo exterior, y acá saco a un filósofo alemán y pongo a otro, a otro que también le temen, que sí. es Carlos Marx, Carlos Marx decía, bueno, ya tenemos la interpretación del mundo, ahora lo que tenemos que hacer como filósofo, como trabajador es transformarlo, ese salto es el que temen, ese es el salto que temen, la filosofía puede dar eso, aún leyendo a un filósofo de, de trascendencia, pero nazi como Heidegger, uno saca conclusiones importantes, no es solo el ser en la nada etcétera, porque eso se explica, qué es lo que quiere decir, lo que quiere decir es un trasfondo social y político está destinado a eso nadie escribe, no hay ningún autor no hay ningún filósofo que haya escrito para nadie, para que no lo entiendan escribe porque lo entienda hay que situarlos y eso, ese es el combate que quieren eliminar y ese es el combate que le quieren hacer desaparecer a los muchachos, a los jóvenes de la cabeza. Entonces dice, usted dice que la robótica, fabrique esto, agarre la computadora, estudie. Cuando cuando las computadoras terminan dominando al chibí. Y ese es el otro problema. Sí, y que yo el yo avance estoy... tecnológico que tanto se pregona, ¿no? Y se sí. se dice, esto es porque hay avance tecnológico, no es una condena, es algo que tiene que manejar El ser humano, ¿no? No es que algo... es para bien, no para mal, no es como que las ellas se desarrollan claro. solas las máquinas, la tecnología claro, se desarrolla sí. sola por motus propio y y nosotros somos las víctimas. Y por, y por encima de quien, de quien las hace. Exacto. Es, es el, lo que decía Kant, ustedes están convirtiendo en ídolos sí. cosas que ustedes fabricaron. Sí. ¿No? El, el famoso golem de los judeos. ¿no? Esa, esa máquina instrumental que se le escapa o el, o el Frankenstein. ¿No? que son ser escapa y, y, y se adueña, es lo que es lo que hizo la revolución en la máquina adueñándose del trabajador. Exacto. El trabajador al servicio de la máquina. Y Espérate. el capital financiero es el trabajador al servicio de la computadora, como si la computadora fuera como decís tú, fuera hecha por computadoras. Sí, sí. Y Está Marcelo nos dice que hay sí. más mensajes de los oyentes. Bueno. si, sí, Hernán también escribe el oyente que termina en 158 dice Hernán, Pablo de Tarso dice que el que se cree sabio hágase ignorante para llegar a ser sabio dice Hernán también Chiflet nos manda un mensaje dice, buen día, escuchando al profesor pregunta entonces, ¿se educa o se adoctrina? cuando se adoctrina se va del pensamiento crítico y por tanto claro. eh, hacer ovejas con mil disculpas a las ovejas dice sí, sí, sí, Chiflet sí, sí, sí, sí. este y también este profesor Eh, desde la juventud del 26 de marzo manda un mensaje, dice primero el saludo y las gracias al profesor Cheroni, siempre estamos muy atentos a sus análisis y por qué no a las clases que nos da a través de sus columnas, queríamos trasladarle dos cuestiones la primera, si tiene acceso al material de las resoluciones del congreso maestro Julio Castro y segundo, hace un tiempo se volvió a poner sobre la mesa la reivindicación de la autonomía para la educación secundaria Queríamos conocer su opinión y si sería aplicable. Sabemos que es un tema extenso, gracias al compañero, señalan los jóvenes del 26. Bueno, muchas gracias. Primero, contestar de a Chiflé, que los saludo. Escuchamos siempre sus intervenciones. Sí, verdaderamente es adoctrinar, no uh -huh. educar, sí. en el sentido crítico, ¿no? Exacto. Evidentemente es eso. Esa es la propuesta. En cuanto a lo que plantean los compañeros de la juventud de 26, primero, sí hemos luchado siempre por la autonomía en todas las ramas de la enseñanza que, que acá está acá digamos es que en este proyecto lo que dice el, el, lo que dijo el ministro es en eso los, los estudiantes, los jóvenes están incapacitados hasta para gobernar esa es esa es la idea final de esto es una idea política ¿no? Sacarlos del cogobierno de la enseñanza ¿Por porque por no están capacitados no están ni siquiera saben leer entonces por lo tanto qué van a dirigir sí. este y segundo que decían sobre Bueno, eran las dos cuestiones, ¿no? Eh, sí, sí, que, si, si tenía acceso que... al material de las resoluciones del Congreso, ah, maestro Julio Castro. Creo que los, los, los he visto, sí, pero no, no sé si los tengo los tengo en, en, acá en casa, ¿no? Yo ah, bueno, no, no guardo muchas cosas, pero sí, es, claro. eh, es el último congreso, este es el anterior perdón, porque mi memoria vieron... Yo estoy la misma que vos, ¿eh? ¿Me hago la misma pregunta? Ajá. Es decir, yo participé en uno de ellos, participé sí. en uno de ellos, que después nos enojamos y nos fuimos porque al final de cuenta me crearon que era vinculante y cambiaron todo. Claro, claro. Claro, es decir, con el, con el, fue cuando se hizo con el con el rector Brobeto. Es decir, ahí participé, estaba en la facultad de ingeniería y participamos. Recuerdo que que nuestro taller era sobre ciencia y tecnología, una cosa así, y después nos dijeron que eso se, iba, se archivó. Claro. Que, que, que creo que el maestro el maestro Soler en ese momento también sí. hizo una exposición y luego mandó una, una carta pública diciendo, ¿y para qué nos querían ahí adentro? Exactamente, si era para guardar Hice lo un, que dijéramos. Un, un grupo hicimos una, re, una, una rebeldía, allí fuimos rebeldes, dijimos, bueno, no, acá no, no seguimos más, Yo, No, no es que no me guste estar conversando, pero... Conversar por si, conversar, ¿no? Claro, si no es vinculante, es sí. decir, no queríamos que fuera vinculante, simplemente que se, at, se, se atendiera, ¿no? Sí, sí. Es sí. lo mismo que hacen ahora, ¿no? Con las, con, la, con las reuniones de, de, de los docentes, que sí. muy bien son todas muy interesantes, muy importantes, pero nadie, perdón, voy a emplear una expresión, no gusta nadie la pelota. ¿Y ¿Sí? sí? Es decir, yo no recuerdo esto, perdóneme mi memoria, hasta el partido también. ¿Importan? está perfecto, juegamos, juegamos. igual lo que dijiste mira que está, sirvié mucho eh, una cosa, ya que entró ahí la, lo de la autonomía no ahí se mezcló con la filosofía también porque, te acordás que cuando saltó hace unos meses este tema de la autonomía fue porque Arbeleche, la ministra de Economía y Finanzas dijo que autonomía es si quiero dar Marx o Smith sí, sí, sí, bueno. ¿te acordás? sí, sí me acuerdo porque hablamos de eso también. exacto ¿Tiene que ver sí, la es, filosofía también o no? Es, es, ¿Sirve, sí, no sirve? Claro, sí, claro, autonomía es eso. Eh, él dijo a Platón o hijo de Demócrito, ¿no? ¿Seguro? Es un disparatario eso. Es, es una cosa. Que, lo que pasa es que la economista la Arbedeche, que es una persona también muy bien formada y es un cuadro intelectual y político importante, por eso está donde está, es también, digamos, asesora del Fondo Monetario, etcétera Es decir, está muy ligado a estas cosas, ¿no? No yo no yo no le quito el trabajo a nadie, por favor. Pero está muy ligado. Sí. Es decir, sin como, trabajo no la vas a dejar, seguro? No, no, por supuesto que no, pero digo, no vamos a incitarlo a que para claro. que lo deje. Claro. Ni, ni a quien regula, pero digo, es, es una relación, son relaciones casi vínculos. Esas sí son vinculantes. Porque sí. en el fondo son asesores de estos organismos en función de lo que ellos saben del Uruguay. Entonces dicen, en Uruguay tenemos que hacer esto, tenemos esta práctica, etcétera Van, digamos, acomodando, como hacemos todos cuando a asesoramos a alguien. no esto Pero ahí está la vinculación. Sí. Y, y también volviendo a, a Kant, la autonomía del pensamiento, la autonomía de la, de, la, de la razón, es este tipo de autonomía. Porque Kant en un libro que se llama El conflicto de las facultades, defiende la autonomía de la facultad de filosofía, que no dependa de las otras. Porque dice, la, la facultad de filosofía lo que le va a dar, y ahora volvemos al tema, lo que le va a dar es capacidad crítica. Claro. Le va a dar capacidad crítica a las otras facultades. Es decir, y en ese momento él tenía un litigio en la facultad de teología. Es decir, él a la facultad de teología a los teólogos que solo leen la Biblia y explican las cosas por la Biblia que explicarán por la razón. No, se terminó. Hasta el propio santo Tomás de Aquino intentó dar en su suma teológica, como 50 o 60 aplicaciones racionales sobre la sobre la Biblia, sobre el, el, el digamos, sobre la teología y lo sancionaron también, porque la razón no puede entrar, si entra la razón desequilibra. Sí. ¿No? Genera genera una convulsión. Eh, es decir, la, la razón implica eso, una crítica acerba, definitiva, sí. es poner en cuestión todo. Como decía otro filósofo, Descartes, yo pongo en hasta mi existencia Y ahora vamos a pelear por esto. Claro. Entonces, esto, esto es la filosofía. Es Alción, déjanos hacer una última pausa. Sí, cómo no. Venimos a redondear. Eh, sí, vamos encuentro. a redondear, tenés razón. Vamos con algunos mensajes de los oyentes que van llegando en esta conversación que tenemos con el profesor Alción Cheroni. Eh, Raúl dice, buenos días, saluda al profesor en su herramienta para el despertar y viendo cómo el sistema ha adoctrinado a los gobiernos para el servicio del individualismo sobre lo social, solo sé que no sé nada, dice Raúl en este mensaje. Este también Hernán dice mi humilde opinión es que se debería enseñar la filosofía de los del estoicismo y a los grandes filósofos que siempre pregonaron la empatía y el respeto a la naturaleza. Gracias por leer mis mensajes, dice Hernán. Eh, Gerardo y Alicia también dice un agradecido y fraternal, saludo al profesor Don Alciano Cheroni siempre tan sabio, lúcido y didáctico dicen en este mensaje bueno, por ahí nos quedamos por ahora a ver si entra alguno más este acá, eh, Yamandú dice estimados, por eso el campo académico tiene especialistas y su, ma su mayor rango curricular es el doctorado este dice Yamandú en este mensaje No sé si quieres hacer algún comentario, al Alción, sobre los mensajes. Sí, como no. Primero, el agradecimiento. Y segundo, que sí, el, el, el, lo, lo importante es estimular, ¿no? Es estimular. Los filósofos les van a dar, eh, digamos, a pesar de las dificultades que son reales, porque no hay materia, ni siquiera eh, la literatura más cotidiana no exige dificultades, que precisamente que uno se enfrenta a esas dificultades. Que cuando tenga tenga y resuelto algo, consulte. Y para eso están los docentes, y por eso lo hacen. Está allí. E incluso porque... Perdón, yo hoy, hoy estoy con Kande en la cabeza, ¿no? Está bien, me, está perfecto. disculpo. Kande decía algo interesante que se aplica a este gobierno. Y lo voy a leer. En el conflicto de las facultades, dice. El gobierno, cito, no protege, sin embargo, a las facultades como sociedades científicas, en favor de la verdad de sus doctrinas, opiniones y afirmaciones que deben exponer públicamente, sino solo en su propio interés, el del gobierno. Y esto con esto se termina toda esta discusión. Es decir, ya estaba... Khan anunció lo que nos iba a pasar. este no, no hay protección para esto. Porque atrás de esto está un financiador que tiene determinados intereses. Y hasta es, atrás de esto está un gobierno que tiene sus propios intereses. ¿Qué es la transformación educativa? Poner a las facultades, a las enseñanzas, en este caso fundamentalmente en la enseñanza media, no, no como sociedades científicas que den la verdad, no, no, no, no, no. no. En, en su propio interés. ¿Y cuál es el interés? Lo que decía Chiflé, ese adoctrinamiento es decir acá el combate es ese luchamos por eso por eso por eso por eso nuestro ministro de educación y cultura y vuelvo a él es un estudioso de granchy él dice que él se propone como antigranciano por supuesto porque se propone con antigranciano porque porque lo estudió perfectamente sabe que acá lo que se lucha por la hegemonía cultural lo que está en juego es eso Sí. es decir, está en juego en un contexto en el cual las vinculaciones con todo el la economía, con las relaciones económicas con UPM que también está metida a educador ¿no? para adotrinar sí. Sí. Para, para educar a adotrinar ¿no? orientando, ahí sí que le vamos a dar una, una, una enseñanza útil le vamos a enseñar a apretar tornillo sí y le vamos a sacar de la cabeza cualquier ilusión que tenga por rebelarse contra la explotación es decir, todo eso gira alrededor de todo esto eso es Esto que se llama es transformación educativa, es, decir, es, es, es un contenido, es un caudal de cuestiones metidas ahí adentro que están todas ligadas ligadas a lo y vuelvo a repetir lo que decía Chiflé que me parece concreto, adoctrinarnos a los jóvenes, a los niños, a los, a los adolescentes, a, sí. a los medianos y a los viejos, sí. porque a los viejos también nos dan computadoras. El plan Saibal sí. es eso. Tiene también un contenido ideológico, porque el Pensa está, digamos, ligado a quien lo inventó, que era un señor llamado Nicolás Negroponte, que escribió sí. un libro que se llama Ser Digital, cuya su título es, el futuro ya está aquí, solo existen dos posibilidades, ser digital o no ser. Ya terminó, somos robots. Es brutal, ¿eh? es brutal, sí, sí, sí. Bueno, pensando en, como siempre, pensando en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que a, a algunos a, a, a decirles, no te pierdas esto, esto tiene que ser tuyo, ¿para qué te sirve esta herramienta? No les creas, no hay que alejarse. Eh, y para los que ya están en ese camino, recién nos decían este, jugando al ajedrez en pando, claro. y todo lo que sabía para, para respaldarlos, ¿no? A los que sí, están sí, en sí. eso. Sí, ¿Cuáles la serían las orientaciones? Porque esto es parte de la lucha ideológica, así que estamos hablando de lucha de clases también. Sí, esto es, esto es, es, digamos, es uno de los frentes de la lucha de clases, sí. Sí. Eh, evidentemente. Y hay que tomarlo como tal. Porque ellos, ellos el, el, el, la clase dominante lo toma como tal. Sí. No no son no, no andan haciendo esquives a esto. Saben que existe la clase y que lucha de clases. Sí entonces por lo tanto estos son instrumentos que se utilizan ahora, hay, hay luchas, por supuesto docentes se han agrupado están luchando eh, propios estudiantes todo, todo lo que ha pasado en el IABA todas las situaciones que pasan en la ocupación de liceos etcétera, es forma de esta lucha ahí están aprendiendo filosofía sí. es decir, porque porque están, digamos en, en un frente creativo de original, enfrentando y pensando Y pensando, nadie piensa libremente en ese sentido ese de la libertad libre o, o lo, lo que nuestro señor presidente llama la libertad como es responsable, ¿no? Uh -huh. Y sí, claro, eh, responsabilidad tenemos que tener. Lo que pasa que se, si se las pasamos a otros, se termina nuestra propia responsabilidad. Entonces yo digo, a las otras hagan ustedes esto y yo hago lo otro. Pero dejemos eso. Pero eh, los jóvenes están en eso, ¿no? Y no hay ninguno. Yo tengo una gran... Sí, simpatía por el sí. movimiento juvenil cuando cuando fui joven era me, más atrasado que ellos por supuesto que era atrasado no era tan adelantado como estos jóvenes. Claro así sí. que por lo tanto toda eh, la confianza ¿no? Sí to toda la confianza sí aun en sus errores sí. en equivocaciones sí. aun en lo que se puede llamar hasta horrores cuando la rebeldía es rebeldía uno tiene que aceptarla como tal porque sabe que se está se está enfrentando a un dominio terrible y tremendo que es el dominio de las mentes El dominio de las mentes es un dominio tremendo no y... a otro filósofo famoso aquel señor Platón Platón decía todos necesitan un tutor claro que debería crear el tutor de eso de la sociedad de los esclavistas sobre los esclavos entonces por lo tanto es eso esclavizarnos no solo físicamente a través de la, de, de, de, de la vida que nos llevan los pocos salarios que hay etcétera sino mentalmente sí. y para eso son los niños y los jóvenes esa es la lucha bien, Alción eh, queríamos terminar con lo que empezábamos eh, vos dabas tu mensaje de solidaridad con el pueblo palestino, mañana hay una convocatoria sí, acá sí, estamos diciéndolo a la audiencia para que acompañe, participe a las 6 de la tarde desde Plaza Libertad hasta la Plaza Independencia en el mundo están en muchos países eh, manifestaciones gigantesas, ayer en Estados Unidos fue impresionante sí, sí, sí, sí, no, por sí, frente por eso, a la Casa sí. Blanca eh, un conflicto cuesta decirle conflicto, pero no. digámosle así. Eh, eh, las protestas, por ejemplo, en este momento en Argelia es hay un pueblo en la calle eh, protestando también y todos con las banderas palestinas. Eh, son muchos años, ¿no?, de son opresión al pueblo palestino y, y el mundo sigue andando. Sí, sí. Y es una reflexión personal, ¿no? Y muchos años en cual mi generación también tiene ciertas culpas. ...de no haber reconocido la gesta del pueblo palestino. Y cuando digo mi generación, estoy hablando de, un, de los grupos que yo integraban ¿no? Uh -huh. Es decir, haber perdido un poco que ahí había un pueblo oprimido que había que defender, ¿no? Y, y, y, y trasladábamos eso a otro tipo de, de disputas entre árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, no el, el centro es palestina. Como fue el centro en su época, Argelia. Sí, sí. Es decir, personalmente, me despertar fue... Mi despertar un poquito mejor, aclararme un poquito las ideas, ¿no? este Guatemala, Cuba y Argelia. Y Argelia. Sí. Eh, conocí sí. gente que trabajó mucho en Argelia, peleó con, con la gente de ahí que estaba en España y esas cosas, y realmente aprendí muchísimo de ellos. Y después bien? aprendimos con el pueblo palestino. ¿Cómo? Y el pueblo palestino va a triunfar, no hay ninguna duda que va a triunfar. Porque a su vez va a haber una insurrección en el propio pueblo israelita. Sí. ahí hay gente que va a luchar porque ahí hay explotados y los explotados siempre salen y va a haber una digamos yo digo una comunión de luchas dios quiera que así sea además no este pero es así te agradecemos sí. muchísimo no, no, por todo ustedes, esto y, y yo me disculpo por mi por haber excedido en estas citas que no sé no, al contrario el profesor Raúl giayao me está saludando dice que ah, es muy bueno, bueno el análisis tuyo Eh, yo quiero mandarle un saludo especial, no he llamado cuando él habla, eh, me ha instruido muchísimo, me he instruido mucho con sus exposiciones, mm -hmm. y a su vez con el, con el doctor Rabazo también, de, de, argentino, ¿no? Pablo exactamente, de Córdoba. Sí. De Córdoba, Exacto. sí. Decir, uno, uno aprende con ellos, yo aprendo con ellos. Muy bueno. Y aprendo con los demás compañeros cuando nos están enseñando todas las cosas. Sí, y Cheflet dice, dígale al profesor Cheroni, gracias por nombrarme dos veces. Y se ríe. Bueno, yo me disculpo por no haber nombrado varias veces. Muy bien. Bueno. Cheroni, muchas gracias. ¿eh? Hasta no, la próxima. Favor. Un abrazo grande, saludos a ustedes. Igualmente, y saludos y a, a Lilian. Y a, y a la muchachada que escucha. Cómo no.